un dato que estamos eh, realizando en los últimos meses fundamentalmente a partir del mes de mayo eh, donde producto de la corrida bancaria eh, los alquileres también han sufrido un impacto y se están eh, postergando incluso lo, el precio de la, del valor de las renovaciones pero aquellos inquilinos que ya recibieron la información los contratos nuevos tenemos que hablar de un incremento de entre el 30 y el 35% de lo que venía pagando en el último año del anterior contrato, y con indexaciones de un 30% para el año 2019, lo que habla las claras eh, de que el, el valor del alquiler, el valor para acceder a, a una vivienda, eh, sigue estando muy por encima de los números en los cuales se han cerrado las paritarias Para este 2018 tenemos que hablar de un 15% eh, y obviamente eh, es importante remarcar y hacer hincapié en el salario porque es la herramienta con la que contamos los inquilinos a la hora de hacer frente al alquiler, entonces si hay una diferencia tan grande. Eh, en términos de lo que crece el valor eh, del alquiler en relación al, al salario, eh, obviamente se empiezan a generar eh, un incremento en el índice de morosidad, se empiezan a, a generar que crezcan las consultas para recibir los contratos de locación por no poder hacer frente a, a esta a suma tan importante que se aplican los contratos, de hecho ya con las indexaciones que se firmaron el año pasado en un 30%, ha generado que este año muchísimos restringan para volver a la casa de sus padres, los estudiantes, para agruparse eh, en departamentos con cada vez mayor cantidad de, de, de gente dentro de ese departamento para compartir los gastos, lo que habla de un deterioro de la calidad de vida eh, de los que, los que tenemos que adquirir.